Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día a ustedes, a la audiencia. Buen día.、Eh, Nicolás, hay una jornada de recepción de envases、eh, de agroquímicos aquí en la provincia de La Pampa. A ver,、eh, contanos cuándo va a ser esto y la actividad que tienen programada. Bueno,、eh, estamos llevando a cabo varias jornadas de ese tipo.、Uh -huh. eh, en lo que va el año ya、eh, hicimos unas 11 campañas en distintos puntos. Hoy estamos en Santa Rosa, pero.、Uh -huh. La, la idea es seguir con ese, ese ritmo de, de campañas este, en todo el territorio provincial、mm. eh, ya te digo esta creo que es la número 11、ah, bien y d ó n d e donde es、eh, puntualmente aquí en la ciudad en santa rosa siempre se organizan con la, la asociación agrícola y en un predio que tiene la misma e n la calle víctor arriaga、eh, no soy de santa rosa pero bueno sobre la vía、sí. cerca de chango más Un poco más hacia, sí, allá afuera, digamos, hacia el este.、Sí. Circunvalación este, sí, sí, sí por ahí. Sí. Eh, eh,、uh -huh. eh, Nicolás, ¿y qué clase de bidones、eh, recolectan, están recolectando en esta、eh, jornada? Mira, Campo Limpio tiene este, la función de recolectar todos los envases de fitosanitarios, o sea, de, de agroquímicos, y debemos recibir todos esos envases, o sea, los que son cajas, vejigas, bolsas, sachets, sobres. y bidones de plástico rígido que es lo más común y e s lo que más abunda y la ley 27279 que es la ley nacional que rige nuestro funcionamiento dice que o mejor dicho separa los envases en envases tipo a y, b y tipo b según el, el tratamiento que pueden tener después los a son aquellos que se pueden reciclar y además para eso deben estar lavados por la técnica del triple lavado o el lavado a presión este, de una máquina、eh, Nosotros recibimos todos los envases, los A y los B, pero bueno, lo ideal es que el productor este, lave ese envase y llegue en esas condiciones. ¿Y ese、si、el envase en, no ese fue envase... lavado? Sí. sí. No, no, dale, dale. No, que así. i、si、el envase no fue lavado, pasa a ser un envase B. O sea,、uh -huh. El envase que podría ser un A,、claro. pasa a ser un envase B y se trata de la misma manera que un envase B.、Eh, entonces, eso, digamos, pone una gran responsabilidad en el productor y en el aplicador porque ese envase que se podría haber reciclado. termina siendo a disposición final. Bien,、eh, no, te preguntaba por el, el proceso, ¿cómo sigue después de eso? ¿Qué pasa con esos envases? Bien, Campo Limpio este, contrata el servicio de distintos operadores, según sean envases tipo A o tipo B, los envases tipo B van a disposición final y los envases tipo A van a un operador que lo transforma en una materia prima,、eh, no necesariamente tiene que ser una fábrica, o una industria, mejor dicho, una fábrica que haga uso de ese insumo. Eh, a veces simplemente lo chipean o lo funden para, para hacer una materia de primer aparato de industria. En otros casos, eso está integrado d i g a m o en la misma empresa y, y ese plástico se, se, se recicla ahí. Y ya la ley nacional prevé o describe algunos usos prohibidos de ese material y, bueno, cada provincia después puede ampliar esa lista. ¿no? Eh, lógicamente, esos usos prohibidos son los que están relacionados con la salud de las personas. Uh -huh. eh, entonces, mayormente el plástico reciclado va a la confección de postes, varillas, aisladores,、eh, vales de albañil, a l b a ñ i l fastachos, bueno, los separadores de ruta,、eh, s un montón de cosas plásticas que no, que no están en contacto este, estrecho con las personas, lógicamente, no, no están en la industria alimenticia.、Uh -huh. ¿Tu rol en campo limpio cuál es?、V、¿Vos、est、vivís acá? Est ¿Estás.? Residís acá, a ver, explícale un poco para, para conocer cosas que.、Uh -huh. Sí, perfecto. Yo soy coordinador regional en la provincia de La Pampa. Soy de General Pico y vivo en General Pico.、Uh -huh. eh, y tengo un colega, Leandro Tazone, que también es ingeniero agrónomo, que él es de Embajador Martini, vive en Santa Rosa y hoy está este, coordinando las acciones de la campaña que se está llevando a cabo ahí.、Uh -huh. eh, somos dos personas del territorio de la provincia de La Pampa, pero bueno, Campo Limpio tiene un equipo hoy de. No sé, debemos estar rondando las 60 personas trabajando en todo el país.、Eh, hay un coordinador regional, o mejor dicho, somos ocho coordinadores regionales. Algunos tienen una sola provincia, otros tienen una, una zona. Y eso se va ampliando y bueno, hay muchos zonales como, como Leandro en las otras provincias que, que dan asistencia a, a la coordinación.、Eh, Nicolás, ¿tenés estadísticas de, de, de la cantidad de bidones que recolectan en cada jornada?、Eh... ¿Viene subiendo、sí. la cantidad de bidones que recolectan? Sí, viene subiendo la cantidad anual, o sea, interanual y, este, y, y mensual de, de recolección.、Sí. Eh, en las jornadas, el límite de i g a m o s d envase está puesto por el, el tamaño de, del camión. Imagínate que ese es un camión, la jornada itinerante es un camión. que se, se dispone en un lugar este, acordado con los, con los participantes o con los, la gente que, con la que se organiza, en este caso, bueno, este, la rural o la agrícola de Santa Rosa,、sí. y, y bueno, ese, ese camión tiene una cierta capacidad, en general ese camión se va lleno de las campañas, nunca este, queda lugar, y en el caso de los envases tipo B lleva alrededor de 2.000 envases, y los Eh, en el caso de los, las campañas de envase tipo A,、eh, llevan unos 4.000, casi el doble. ¿sí? Mm. Depende del de, de tipo de envase. Imagínate que、pues, bueno, si, si se sean más, más envases de menor capacidad, este, hay, hay más lugar en、claro. el tema de, de、sí. volumen y espacio. Y,、eh, sí. y en esta campaña,、eh, además, ustedes tienen、eh, los denominados CADs. Que están ubicados、eh, sí. en las localidades.、Eh, ¿Qué cantidad de envases recolectan por año aproximadamente en la Pampa? Mirá,、eh, el primer año, el 2020, en la Pampa se recolectaron unas、eh, 130 toneladas de plástico y el año pasado, mira, tengo el número, te lo quiero decir exacto, pero unas 265 toneladas de plástico el año pasado. ¿O、uh, el doble?、Eh, sí. Sí. Sí, más o menos. ¿Y esto qué、eh, significa? ¿Que el campo utiliza cada vez más、eh, esta clase de a g r o q u í m i c o o que hay más conciencia del productor de, de llevar los envases a.? Sí, en, en realidad la, el, el manejo de los envases tiene que ver con el.、Eh, o la entrega de los envases tiene que ver con la, con la difusión. La ley que le da funcionamiento a Campo Limpio es una ley nacional del año 2016.、Eh, entonces, bueno, a partir de que salió esa ley y de que se v a. tomando conciencia y, y se va moviendo el, el, el sistema y Campo Limpio empieza a desplegar su sistema. Imagínate que yo empecé a trabajar en Campo Limpio en el año 2020,、eh, a, a mitad de 2020,、eh, con ya 3-4 años de la ley existiendo. Bueno, Leandro empezó a trabajar conmigo el año pasado.、Eh, entonces, bueno, nada, es, es, es un proceso que se va, se va desplegando. Es como algo nuevo, ¿eh? como una, este, una imposición nueva. o una labor nueva que, que se agrega a, a las labores rurales y bueno, que el productor va tomando conciencia y va, va encontrándolo. Algunas personas son más este, proactivas y bueno, cuando enseguida este, están buscando digamos, la solución al tema de los envases,、eh, en otros casos por ahí están un poco más reactivas y están... Este, esperando a ver qué hay que hacer, pero hay muchos temores. Bueno, hay otras cuestiones que van por detrás, pero bueno, se va generando conciencia y los envases se van recuperando. ¿Y Campo Limpio es la única que cumple esta función? ¿En todo el país? ¿O hay, en、sí. alguna otra región hay otra? No, no, no, es así. Campo Limpio es la única, ¿por qué? Porque la ley nacional está a la que yo te hago referencia,、eh, la 27279. Ponen los registrantes de agroquímicos en las empresas que registran agroquímicos en Senasa, cualquier, cualquier agroquímico, cualquier fitosanitario que, que se venda hoy en el territorio nacional, tiene que estar registrado en Senasa. Entonces, las,、eh, las empresas que registran esos agroquímicos en Senasa, que son quienes luego las comercializan,、eh, deben dar una respuesta, digamos, poner en marcha un sistema de, de gestión de envases. Y de hecho, la ley prevé que eso sea en forma individual o asociada. Y bueno, a partir del trabajo de dos cámaras que nuclean a esas empresas, que son Casa Fe y Ciafa, este, nace la Asociación Civil Campo Limpio, primero como una fundación y luego pasa a esta figura de asociación. Y bueno, es, es la única, digamos, que hoy, es el único sistema que hoy está registrado para cumplir con esa función. Podría ser que alguna otra empresa hoy que no esté dentro del Campo Limpio genere su propio sistema y pasaría a ser un sistema válido. Eso hoy no existe. Hay empresas que reciclan el plástico y que hacen una gestión por fuera de la normativa de esta ley. Bueno, eso es algo con lo que también estamos trabajando, eso pasa、ah. a nivel país. Nicolás, ¿y ¿tienen y trazabilidad los bidones? Digo, ¿Ustedes reciben y, y saben de dónde viene ese bidón? ¿Hay un control de eso? La, esa ley justamente prevé que, que pase eso, digamos que haya una. Una trazabilidad, de hecho está escrito, pero bueno, el sistema de trazabilidad que, que, la, que la ley pretende、eh, todavía no está funcionando.、Eh, hay una resolución de Senasa, en realidad hay dos resoluciones de Senasa, en las que trata de ponerle algunas, algunos a lineamientos y poner en marcha ese sistema, pero bueno, hoy todavía no, no, no funciona. La idea o el concepto de la ley es poder seguir ese envase desde que se fabrica hasta que vuelve a un centro de, de almacenamiento. Eh, pudiendo cerrar el círculo y tratando de, de obligar a las a, al productor a que devuelva ese envase para poder volver a comprar ese producto claro、eh, sí. eso todavía no funciona y en campo limpio lo que sí hacemos es por lo menos llevar un, un registro de cada productor qué tipo de envase está devolviendo ya sea por su volumen o si son a, a o b Claro, para saber además si el productor、eh, lo utiliza y, y lo descarta en su campo, lo entierra o lo lleva a, a, a ustedes, claro. Sí, sí, de esa forma、sí. se controlaría mejor, si hubiera. Sí,、eh. sí, por suerte hay algunas prácticas que la ley prohíbe terminantemente, como la quema, el enterramiento, el abandono, que bueno, cada vez se ven, se ven menos, gracias a Dios. En, en el caso de La Pampa hubo, digamos, de dos, tres años también con el debate de una nueva ley y demás. Algunas、eh, conductas estatales que, que incidieron en, en la cuestión. ¿Notaron algún cambio a partir de ahí? ¿Qué se, ¿Los q u productores? Sí. sí, a ver, desarrollalo si q u e r e s Sí, sí, sí, no, claramente.、Eh, esto es un trabajo, digamos, eh, eh, mancomunado y, y todos los actores estamos involucrados y las acciones que llevemos a cabo van a, van a generar un impacto. Sí.、Eh, Como te decía, hay una ley, la, la Pampa tiene una ley provincial, que es la 3288, que aún no está reglamentada, pero que bueno, ya, ya, está, este, ya fue sancionada y la, la idea es que entre la ley nacional y la articulación con esta ley provincial mejoren este, algunas cuestiones que tienen que ver con, con el envase, bueno, en el caso de la provincial también con el uso.、Eh, Y en la fiscalización de esa ley o de la ley nacional、eh, hacen un poco la, al cambio de las, de las acciones.、Eh, es como yo siempre pongo, lo, lo, lo pienso como lo que pasó, lo que pasó en Argentina, supongo que ahora pasó en todos lados, con el cinturón de seguridad. O sea, son muchas las cosas que, que cambiaron una conducta. Primero los autos no lo tenían, luego、eh, lo empezaron a tener, nadie los usaba. Y la legislación, la publicidad, la presión, bueno, el trabajo de las industrias, del Estado y de algunas asociaciones fueron cambiando ese hábito.、Eh, es un conjunto de medidas.、Eh, en La Pampa, por suerte, eso, eso se viene dando, ese trabajo en conjunto y y por eso, bueno, se va avanzando. Nicolás,、eh, no sé si quedó algo que quieras comentar, si no, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. Me preguntaste o este, me comentaste algo de los centros de almacenamiento, simplemente decirles que hay, en la provincia, además de las campañas, hay cuatro centros de almacenamiento、uh -huh. funcionando, uno en Rolón, uno en Catriló, uno en Colonia Balón y uno en Alta Italia, este, esa es la, la distribución y bueno, que estamos en vía de desarrollo de un CAT en General Pico, ese sería el quinto,、eh, esperamos tenerlo funcional próximamente. Eh, claro, eso funciona n todo el año. Sí,、claro. exacto. Y、mm. en la medida que, que eso funcione y haya se aumente la recolección, bueno, eso es, es variable. ¿no? Mm. Eh, un poco el concepto es que el centro de almacenamiento esté en un lugar que la afluencia de envases sea alta y el resto cubrirlo con estas campañas itinerantes.、Claro. Eh, por ponerte un ejemplo,、eh, en el extremo inferior,、eh, en, en 25 de mayo y Casa de Piedra también estamos presentes con campañas y bueno, una sola vez, la primera vez que fuimos logramos llenar un, un camión y luego este, vamos un poco más,、eh, venimos, nos venimos un poco más vacío, s pero bueno, es una cuestión lógica de afluencia de envase nada más.、Claro. Eh, de todas formas, la obligación nuestra es, es estar ahí, así que tratamos de llegar a todo el territorio provincial a dar una solución. Bien, Nicolás, muchísimas gracias, que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes sí, igualmente.